de la paz de la iglesia santa juliana de Westpaambi presenta su programa católico el mensaje un programa lleno de amor y de la palabra de diosente tú miras llevando la en una entrega buenos días querida familia de su programa católico el mensaje Mi nombre es Rosa Aurora Hernández, deseándoles hoy un feliz domingo. Y unidos en el Espíritu Santo, todos juntos oremos al Todopoderoso. Bendito seas, Señor Dios de Israel, porque has visitado a tu pueblo y has suscitado su salvación. Bendito seas porque te has fijado en la humillación de tu esclava, de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dad gracias al Señor porque es bueno y es eterna su misericordia. Nuestro programa El Mensaje se une al cántico de Zacarías, a la oración de la Virgen, al saludo hermoso de Isabel su prima a los salmos para dar gracias al Señor por todas sus bondades por su amor incondicional por este día que celebramos su nombre y compartimos sus palabras Espíritu Santo llénanos de tu presencia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser espíritu Hoy en la Santa Misa se estará proclamando el Evangelio según San Lucas Capítulo 18, versículo 9 al 14 El fariseo y el publicano en la parábola de hoy, el fariseo se gloriaba de cumplir fielmente las obligaciones y sacrificios de la ley, algo como darse palmadas en el hombro diciéndose, ¡qué bueno soy! Mucho mejor que aquel miserable cobrador de impuesto que está allá detrás. En cambio, el publicano sentía un auténtico dolor por haber ofendido a Dios y le pedía perdón por sus pecados pero reconocía que nada de lo bueno que hacía compensaba el mal que sus faltas causaban a sus semejantes. Por eso lo único que le quedaba era acogerse a la misericordia divina. Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Estos dos personajes desmuestran lo que Dios le había dicho al profeta Oseas siglos antes. Yo quiero amor y no sacrificios. El Señor quiere que lo amemos a Él y al prójimo en forma concreta y práctica, en lugar de solo ofrecerle oraciones, ofrendas, promesas y sacrificios, porque el amor es, es la única fuerza que cura las heridas y reconcilia las relaciones. Si tu querido hermano quieres volver a casa, justificado ante Dios y conocer la libertad de vivir en comunión personal con tu Creador, lo que debes hacer es cumplir fielmente los mandamientos de Dios y demostrar amor, bondad y compasión a tus semejantes. Es posible que esto no sea fácil al principio, pero si dedicas tiempo a la oración y a leer la palabra de Dios, de modo que esa palabra penetre en tu conciencia, gradualmente irás avanzando en la espiritualidad y así llegarás a conocer mejor a Dios y a ti mismo. Al mismo tiempo podrás amar a Jesucristo tu Salvador de una manera nueva y personal. Pero esta nueva vida espiritual para que sea fructífera tiene que expresarse en actitudes de amor, compasión y servicio al prójimo. Padre eterno, te doy gracias porque me has salvado por tu pura misericordia, porque soy un pecador. Permite, Señor, que mi vida sea útil para tus deseños y para dar gloria a tu santo nombre va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al dios del cielo como es su obligación mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior Gracias, señor, porque me has hecho tan perfecto? Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos Si me comparo, soy mejor Yo no soy señor Como son los otros hombres ¡Qué injustos son! y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos, y así decía en su oración. Oh, mi señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh, mi señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió. Viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición, vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor Alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escucho. La, la, la, la. Un saludo para todos los de del mensaje. Eh, soy el Padre José, de que estoy actualmente en este desde hace un año y, y tres meses en la parroquia de Jolineño Jesus, pero estuve anteriormente 12 años sirviendo en la parroquia de Santa Juliana. Y en esta ocasión he querido eh, compartir con ustedes un poco, ya casi que al final, porque en noviembre ya se acaba el año de la fe, un poco para enfatizar de que el Papa Francisco nos ha mandado una carta encíclica y yo creo que cuando uno recibe una carta uno la lee, la estudia, la valora, la piensa y más tratándose de una carta encíclica que tiene en este año de la fe una connotación y una fuerza tremenda para ayudarnos a nosotros que somos católicos en ese camino de la fe, en el seguimiento de Jesús. Y en esta ocasión, la carta encíclica que el Papa nos ha mandado se llama Lumen Fide, o sea, la luz de la fe. Y así, de una manera genérica, eh, tiene cuatro capítulos y consta de 60 números, donde, de una manera eh, muy clara, el Papa va usando las Sagradas Escrituras y va haciendo una reflexión teológica sobre ese camino de la fe, Eh, que nos ayuda a nosotros a, a, cuando uno lo estudia, cuando uno lo, lo cala profundamente, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque las luchas de la vida, pues muchas veces las experiencias negativas, las cosas que nos afectan, que nos hacen sufrir, que nos preocupan, las desilusiones, todo eso va afectando la vida y también a veces esto puede afectar la fe. Y nosotros tenemos que tener siempre ante, to ante todas las las vicisitudes de la vida, todos los, la, los contratiempos de la vida, tener una respuesta de fe para seguir ese camino eh, de, de seguimiento a Jesús. Y en este afán, un poco dando salto porque sería imposible poder agotarla en 15 minutos, pero sí, eh, en esta carta encíclica, eh, avanzando hacia el capítulo 4, Después del capítulo primero, allí el Papa nos dice en el número 13, dice, Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. Qué bonito, ¿no? Que el Papa está como definiendo perdón definiendo lo que es la fe. Hay muchísimas definiciones de la fe en esta carta encicla. Y ahí seguidito dice, la fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Es aquí la paradoja, en el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro que lo libera de la dispersión y que le que le someten los ídolos, los ídolos, y él habla en un, capi, en un número de esta carta de los ídolos que nosotros nos creamos, porque los ídolos que nosotros nos creamos y que hay muchos ídolos en esta vida, nuestros afanes desmedidos, nuestros pecados mismos se transforman en, en ídolos, eh, nuestros eh, egoísmos, nuestros desamores, eh, todo eso en la vida, pues se va transformando en ídolos no solamente eh, los tótem y la y la, y la, la, la lo, los falsos dioses que se creaban las antiguas culturas sino que en esta cultura moderna también tenemos eh, far, falsos dioses que nos separan del dios único vivo y verdadero y el Papa habla de los ídolos con toda razón y los ídolos son hechura de nuestras manos y Y los ídolos nos dicen lo que queremos oír, y Dios no. Los ídolos tienen un rostro que no es un rostro, porque no es una, una una persona, no es una identidad que tiene vida y que nos puede decir lo que nosotros no queremos oír. Entonces, Dios sí, Dios no es un ídolo. Dios es Dios, y Él nos va enseñando a través de la historia de la salvación nos va enseñando lo que Él espera de nosotros como sus criaturas preferidas y predilectas que somos. Él nos va diciendo, y muchas veces cuando nosotros nos apartamos de sus caminos estamos enredados en los pecados y en los falsos caminos que nos ponen nuestros ídolos, pues Él nos dice cosas que nosotros no queremos oír eh, y nos molesta, ¿no? Y entonces, eh, por eso Él habla, hace esa referencia al peligro, de los ídolos eh, en, en la vida de cada persona. Por eso cuando decía allí, en esa definición de la fe, creer significa confiarse a un amor misericordioso. Y es que el amor del Padre es un amor misericordioso que se refleja exquisitamente en el amor de Jesucristo cuando contemplamos a Jesús en su pasión, su muerte y resurrección, en ese misterio de Pascua pues estamos viendo ahí reflejado de una manera clara cuánto amor misericordioso eh, tiene el Padre para nosotros a través de esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y dice, ese Padre que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, es el que nos anima, el que nos enseña el camino seguro, el que se complace en acogernos, que nos abraza, que nos tiende la mano, que perdona nuestras miserias, que no se echa atrás. Es un amor incondicional dado para nosotros, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. ¿Cuántas veces escuchamos los testimonios de personas que han tenido una conversión y que han ido cambiando su vida y que han vuelto a la santidad a la cual todos estamos llamados, gracias a el amor del Padre en la persona de Jesús. Gracias por las abundantes gracias que recibimos en los sacramentos y que se derrochan para nosotros de parte de Jesús. Gracias al Espíritu Santo que nos unge y del cual somos eh, su templo cuando lo hemos recibido por el sacramento del bautismo. Y cómo a través de ese proceso, de ese caminar, pues Dios va enderezando nuestras vidas y, y vamos eh, dando testimonio de un milagro de santidad en el caminar de nuestra fe. Por eso más adelante el Papa dice, la fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar. O sea que Él no nos obliga, Él no nos presiona, no nos coacta la libertad. Tiene que ser una respuesta de consentimiento, una respuesta libre, un compromiso de decirle que sí, Señor, aquí estoy para que tú trabajes para mí, para que tú lleves a feliz término esa obra linda que quieres eh, hacer en mi vida. O sea que Dios cuenta con la libertad, con la respuesta libre y responsable de cada uno de nosotros. Entonces, para que así Él nos pueda transformar una y otra vez por la llamada de Dios, porque somos frágiles, somos pecadores, somos vulnerables. Muchas veces... Eh, Vemos al ladrón y corremos detrás de él, como dice el Salmo, ¿no? Y nos empaquetamos de pecado, pero Dios siempre está ahí al tanto de nosotros. Siempre nos está tendiendo la mano a través de Jesús y siempre nos está llamando, siempre nos está esperando. Y aquí la paradoja, ¿no? Es algo un poco como eh, conflictivo, como que, que pueden, puede parecer como contradictorio, ¿no? Eh, algo incomprensible, ¿no? En el continuo volverse a... Al señor el hombre encuentra un camino seguro que lo libera de la dispersión y que le somete a que le someten los ídolos. O sea, Dios es nuestra seguridad, él nos ofrece ese camino seguro y cierto que nos lleva al Padre. Es un camino de amistad con Dios y que es garante de nuestra amistad con los hermanos. Más adelante quisiera tocar un Otro momento, en el, en el número 15, el Papa nos dice, la fe cristiana es, por tanto, la fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, tomado de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice el Papa, la fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y el destino último. O sea que la fe en Jesucristo es para nosotros un regalo de Dios que nos ayuda a entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Cuando uno no tiene fe y no tiene a Jesús en el corazón, porque nuestra fe en Jesucristo y en su palabra de vida, no cuando uno no tiene eso, Uno vive desorientado. La vida se puede convertir en una frustración, un absurdo, en un sinsentido. Pero cuando uno tiene tiene a Jesús en su corazón y cree en Él y hace lo indecible por seguir en su palabra de vida, cumpliendo lo que Él espera de nosotros, entonces la vida se recupera en toda su losanía, alcanza la plenitud para la cual hemos venido a la vida y es garantía de ser un camino de encuentro, con nuestro Padre Dios. Más adelante, el Santo Padre nos dice, allí, al final del número 17, dice, los cristianos, en cambio, confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final. O sea que, el Señor es el Señor de la historia y Él toma parte de nuestra vida y Él puede cambiar nuestro destino. Cuando uno... Se abraza a él cuando uno está asido a él. Amor que se deja encontrar, que se hace que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es un amor que se deja encontrar. Dios no es difícil. Nosotros sí somos muy difíciles, muchas veces nos hacemos escurridizos, Nos queremos ir de la mano de Dios. Y sin embargo, él siempre se hace en contradizo. Él siempre Se está eh, siempre está esperando por nosotros y, y piensen en la parábola del hijo pródigo que el padre bueno le salió al padre le salió al hijo al paso no no esperó que el hijo llegara él le salió, salió al paso al hijo para abrazarlo, para colmarlo de bendiciones, de cosas buenas y así es Dios con nosotros así es Jesús con nosotros así es nuestro padre Dios con nosotros él se hace en contradizo nos sale al paso Y quiere colmarlo, colmarnos de abundantes bendiciones. Ojalá que todos podamos entender esto. Y que esta carta encíclica, eh, Luz de la Fe, sea para nosotros un camino de fe que va iluminado. Porque es un regalo de Dios a través de la Iglesia, a través del Santo Padre, del Papa Francisco, a través del Magisterio de la Iglesia. Que así sea. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Deshágase en, en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tu llama me a servir. Llevame Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo. Tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Dónde falte la esperanza Dónde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera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 Un cordial saludo, queridos hermanos y hermanas. El programa El Mensaje en esta ocasión especial se ha trasladado a un lugar bendecido por Dios. Estamos compartiendo con Miriam Sosa. Ella nos ha abierto su casa y nos ha recibido para juntos compartir estos minutos. Así es, estamos dialogando con Miriam Sosa, quien es la coordinadora de la renovación carismática aquí en la diócesis de Palm Beach y cofundadora del grupo de oración Alabaré, aquí también en Pambish, exactamente en la parroquia de Santa Juliana. Eh, muy buenos días para ti, mi hermana Miriam. Buenos días, encantada de tenerte aquí. Gracias, es un gusto para nosotros poder compartir contigo. Eh, mencionaba yo, Miriam, eh, cofundadora del grupo de oración Alabaré, grupo de oración que está cumpliendo... Ha cumplido en la pasada fiesta de santa teresa de ávila 37 años de fundado se dice muy fácil 37 años pero cuéntanos un poquito háganos un poquito de historia porque usted como cofundadora dentro de este grupo hermoso de oración alabaré hace 37 años háblenos un poquito de esto por favor bueno pues hace 37 años que para la gloria de dios Nuestra hermana Rosa María Montenegro recibió el, el beneplácito de, de Monseñor McIver, que en paz descanse, que era el pastor de Santa Juliana en ese momento, para comenzar los grupos de oración carismáticos aquí, en West Palm Beach. Pero en ese momento éramos diócesis de Miami. Esta diócesis no existía. Entonces, tras ella me invitó, y yo recuerdo que cuando ella me dijo que ya tenía el permiso para para comenzar los grupos de oración carismáticos en español, yo le dije, ¿carisqué? Porque realmente en mi vida había oído esa palabra. Ya hace 37 años, ¿qué? para la gloria de Dios, tantas gracias que le doy a Dios por ese grupo que ha sido el grupo madre de aquí, de esta diócesis hace ya 19 años. Eh, nos reunimos una noche en, en el cenáculo de Lantana, en la casa de retiro del cenáculo de Lantana con las monjitas. Había un sacerdote con nosotros que nos dio una misa maravillosa en aquel lugar tan bonito y esa noche fue increíble para todos nosotros. Yo estuve ahí, incluso toqué la misa también y de ahí en adelante pues comenzamos nuestro grupo todos los viernes a las 8 de la noche. Ese grupo ha dado mucho fruto porque casi todos los grupos de aquí, de la diócesis de Pambich, salieron de ahí. Nuestra patrona es eh, la doctora de la iglesia, eh, está, Santa, Teresa Santa Teresa de Ávila, a quien le tengo un gran respeto y admiración. Entonces, bueno, después pasaron los años y los años se fueron formando otros grupos. Y en el año 94, eh, ya, ya esto era diócesis de Pambich, pues la hermana Regina Tustó me llamó, tuvimos una entrevista y me preguntó si quería hacerme cargo de coordinar la renovación carismática, aquí en Pan Beach, en la diócesis de Pan Beach, a lo que yo le respondí con todo mi amor que sí. Junto con el padre Dominic Novoa, también fallecido ya, y el diácono Carlos Meléndez. Eh, desde ahí, pues hace ya 19 años, coordino la renovación aquí en la diócesis de Panbich con muchísimo amor y hasta que Dios quiera entonces Miriam, um, estamos hablando de que fueron 37 años de la fundación del grupo de oración Alabaré sí. y 19 años del de movimiento carismático aquí en la diócesis de Panbich sí sí así fue porque la diócesis de Panbich no existía Después fue que se dividieron las las diócesis eh, Miami, eh Pan Beach y Venice. Miriam, cuéntanos un poquito a um, aquellos principios eh, creyó usted que después de tantos años este eh, movimiento eh, ministerial dentro de la iglesia como es la renovación carismática nos mencionaba la palabra frutos. ¿Pensaba usted en aquellos principios que iba a dejar tantas huellas y tantos frutos? en su caminar No no lo pensé porque yo soy una persona que voy viviendo el día lo que lo que Dios nos va presentando día a día y en aquellos momentos lo que hice fue pues disfrutar ese ese encuentro con el Señor personal que no lo tenía. Yo siempre estuve muy apegada a la Virgen pero no a Jesús porque, bueno, pues no lo conocía bien y en el grupo de oración, eh, pues fue donde yo fui conociendo cada día más al Señor. Y gracias a Él, pues hemos llegado hasta aquí. En ese momento yo tenía treinta y pico de años, ahora tengo ya, voy a cumplir 74 años, así que no sé hasta cuándo el Señor me tendrá aquí eh, representando la renovación hasta que Él quiera. Claro, y las personas que, pues, quieran tener ese encuentro personal con Jesús, como lo tuvo usted, señora Miriam, y que están escuchando en este momento esta hermosa entrevista, invíteles, invítelas a que se acerquen y que conozcan este ministerio que forma parte, que es uno de los grandes tesoros que tiene nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? La renovación carismática que hace, pues, bien presente el fuego del Espíritu Santo. Gracias. Invite a todas esas personas que, que buscan de Dios, que buscan de Jesús, a que se encuentren con este ministerio, Renovación Carismática, en cada una de las parroquias. Díganos dónde pueden encontrarles, cómo pueden hacer. Bueno, miren, la mayoría de las parroquias en toda la diócesis que tienen ministerio hispano, tienen grupos de oración, tienen líderes, muy bien formados al frente y nosotros lo que lo que lo que nos identifica es la alabanza. De ese grupo alabaré primero salió la Misión de la Paz. La Misión de la Paz se dedica a a recibir a las personas que, que vienen por primera vez y después de las misas, pues les ofrecen café, y si tienen preguntas, pues ellos les contestan y, y los atraen y los ayudan de muchas maneras. Después de la misión de la paz, que estaba era Rosa, Marí, era Rosa Aurora Hernández, la que la formó después, Eh, salió este ministerio que ustedes están escuchando por radio, el ministerio de, de, de, del mensaje. Maravilloso, donde cada domingo hace ya muchísimos años que que existe y que ustedes tienen la oportunidad de escuchar. Ella fue la que lo formó y, y así pues hay, hay otros también, de otros grupos han salido también programas radiales. Todavía no tenemos nada en la televisión, pero bueno, tal vez algún día. Entonces a nivel de la diócesis tenemos todos los años, tenemos eh, diferentes retiros, seminarios de vida en el espíritu, eh, tenemos retiros, este año tuvimos, ya hemos tenido cuatro retiros, donde traemos sacerdotes de varios lugares, de, de varios países, etc. Ahora pronto, en noviembre 16-17, vamos a tener la conferencia carismática, que todos los años tenemos una, y va a estar el Padre Rodolfo Londoño de, de Colombia, sacerdote maravilloso que dirige la renovación allá en Cali, y el Padre eh, Emilio de, de Santo Domingo, que tiene, ha formado una ciudad que se llama la Ciudad de la misericordia Emilio Acevedo, sacerdote queridísimo en esta diócesis y también va a estar con nosotros. Ahora, en este momento, a nosotros nos dirige el Padre Francisco Javier Osorio, que está en este momento en Indian Town, en Holy Cross, Haciendo ahí una labor maravillosa. Esa es una comunidad maravillosa. Y, y bueno, hemos tenido el padre Mario Castañeda, ha sido otro sacerdote que estuvo después del padre Dominic, el padre Becerra y el padre Timothy O'Toole y ahora pues el padre Francisco que lo queremos mucho y es un, un gran director de la renovación. Miriam, sin duda, escucharla es descubrir, ¿verdad?, toda esta maravillosa experiencia de caminar, de caminar unidos dentro de la iglesia como equipo de renovación carismática y grupo de oración alabaré, ambos dejando y escribiendo una página hermosa en la historia de la propia iglesia. Nosotros los jóvenes, Miriam, y todas las personas que le escuchamos y en nombre de la iglesia le agradecemos a usted Y en nombre de usted a todos los que forman parte de todo este ministerio que enriquece y que da tanta vida a nuestra iglesia. Miriam, en los últimos minutos, tal vez algún mensaje, usted mencionaba a las familias, algún mensaje para las familias, tal vez algún mensaje para las parejas, para los matrimonios, para los jóvenes, algunos mensajes para toda esta gente que está ahora mismo en sintonía de este programa. Miriam, a manera de, de conclusión de esta maravillosa entrevista, de esta conversación fraterna? Bueno, pues que Dios nos ama a todos por igual. Él quiere que todos nos salvemos. Los jóvenes necesitan a Jesús para poder caminar en este mundo tan revuelto. No busquen donde no van a encontrar nada, sino busquen a Jesús y simplemente díganle, Señor, aquí estoy, ayúdame, yo estoy dispuesto a servirte y ni se preocupen que de alguna manera Él les va a tomar la palabra. Lo mismo le digo a los padres y las madres de familia, a los niños y a, y a los matrimonios también, que el Señor nos quiere unidos. Vayan a sus parroquias todas las semanas y formen comunidad. Y formen comunidad. La comunidad es algo tan importante que nadie se lo puede imaginar. Es nuestra familia, que es la iglesia. Amén. Amén. Hagamos entonces para terminar juntos y con todos los hermanos Radio Escuchas una oración, Miriam Sosa. Hagamos oración para agradecerle al Dios de la vida y los tiempos este maravilloso compartir fraterno y el poder llegar a tantos hogares, a tantos radioscuchas. Hagamos oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día maravilloso en que nos hemos reunido para compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Ayúdanos a seguir adelante. Que tengas un encuentro con todo, Señor. Yo sé que el que busca eres tú. Cuando uno piensa que está buscando al Señor, eres tú el que nos está buscando a nosotros. Tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, para que sople fuerte, fuerte para que todos podamos convertirnos, encontrarnos contigo y vivir esta vida feliz, porque no hay felicidad más grande que estar contigo con la Virgen Santísima que es nuestra Madre maravillosa, que nos ama y que siempre está con nosotros.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 respirar A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. En la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 4 al 6 dice esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra sino que nuestra capacidad de Viene de Dios El cual nos capacitó Para hacernos Ministros De una nueva alianza Palabra de Dios Que dice Pablo Que es él Que es Que es San Pablo Dígalo Ministro De una nueva Alianza Quien lo capacitó cristo Él dice no es que yo por mi cuenta me haya nombrado No, Él me capacitó y me hizo ministro de una nueva O sea que hay una antigua alianza y una nueva Y la antigua alianza carta a los hebreos capítulo 9 por favor siga el discurso que tenía la antigua alianza versículo 1 también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno palabra de Dios que tenía la primera alianza sus ritos litúrgicos y su santuario terreno y tenía sus ministros pero dice san pablo nosotros no somos ministros de la antigua o la primera alianza somos ministros de la nueva alianza que también tiene su santuario terreno y tiene sus ritos litúrgicos y tiene sus ministros y Dios actúa a través de los ministros para darnos esa riqueza que nos dejó voy a seguir leyendo el pensamiento de San Pablo regrese a la segunda carta a los corintios regrese por favor a la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 había leído capítulo 3 versículos 4 al 6 por si se le olvidó anotarlo ahora voy al capítulo 4 y leo versículo 5 y versículo 7 no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes en Jesús versículo 7 Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Me detengo para comentar. No nos predicamos a nosotros mismos, dice ese ministro de la Nueva Alianza llevamos un tesoro en vasos de barro claro que son seres humanos los sacerdotes ministeriales son vasos de barro que muchas veces son débiles pero el tesoro que llevan no es de ellos es de Dios y aquellos que reciben esa riqueza aunque sea a través de vasos de barro, lo que reciben es la riqueza de Dios. Un ejemplo, usted tiene una infección o tiene cualquier enfermedad que sea y va con el médico, pero le dijeron, ten cuidado con ese doctor vos, tiene dos mujeres, además le gusta beber y viera que todos los viernes se va a bailar a la discoteca pero usted llega con el doctor, doctor dice que tengo esta fiebre o tengo esta infección, tomes esto, póngase esta inyección o lleve este tratamiento, ¿le hace efecto el tratamiento sí o no? Sí. ¿O si el doctor tiene dos mujeres no le funciona el antibiótico? ¿Le funciona sí o no? Sí. Claro, si es que no depende de él él es un vaso de barro pero el antibiótico es buenísimo a menos de que esté vencido captó la idea la gente dice yo confesarme con un hombre pecador peor que yo un vaso de barro pero no le va a dar de sus pecados le va a dar de la gracia de Dios si eso no depende de nosotros Y termino el razonamiento de San Pablo, estoy leyendo a San Pablo Siempre en la segunda carta a los Corintios pero ahora capítulo 5 Versículo 18 al 20 qué hermoso, más claro que esto no lo puede decir Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo les hablara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Palabra de Dios. Como si Dios mismo hablara por medio de nosotros En el discurso apostólico Jesús le dijo a los doce apóstoles En San Mateo capítulo 10 versículo 40 San Mateo 10 40 Quien a ustedes recibe A mí me recibe Palabra de Dios Qué hermoso es tener un santuario. Un lugar donde podemos entrar y estar a salvo. Eso es santuario. Un lugar donde te protegen, te cuidan. El mesón del buen samaritano. Donde el herido puede estar tranquilo. Porque sabe que allí hay medicina. Que allí hay para seguirlo sanando. Y que al frente de la casa de Dios. esté un sacerdote. Y que a través de los actos que son símbolos visibles y externos como el agua, como la luz, como el aceite, como las especies de pan y vino pero a través de esos signos visibles el Señor nos va dando la medicina y su gracia, Él ha querido que la antigua alianza tuviera ritos litúrgicos, santuario terreno, sacerdotes humanos, y la nueva alianza tuviera su rito litúrgico, su santuario terreno, y tuviera los sacerdotes ministeriales que él llamó, para que nos dieran todos los dones. Y cada vez que el pueblo de Dios se reúne, el Señor dispensa, derrama, da toda esa riqueza que nos ha dejado dentro de la iglesia. Por eso dice el autor de la carta a los hebreos, no abandones la asamblea, porque la riqueza la dejó en la iglesia. ¿Saben quién entendió eso muy bien? Un discípulo de Jesús que dijo, por las dudas me quedo. Bueno, tal vez usted recuerda más la otra frase, hasta no ver, no creer. Ah, mire qué rápido, esa sí la sabe. Bebé. Pero fíjense cómo Tomás aprendió.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 75 42 O al 561 371 0496 Entrada 15 dólares oh, oh, oh. Anhelo, Señor. Si desean adquirir Las charlas de Salvador Gómez Las encontrarás en la tienda Religiosa en la casa San José 17